Ya tenemos en comunicación a, al organizador de creo que el evento máximo de no solo de enero, sino de, de varios meses, ¿no? Eh, Mario Arano, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Y bueno, aquí estamos trabajando para la velada del viernes. Estamos muy contentos y muy emocionados, porque la, la verdad que la conferencia fue un éxito. Muchísima gente, toda la prensa, toda la prensa este, con nosotros. ...y por lo consiguiente... este eh, ...estamos muy contentos... ...y creemos que va a ser una fiesta el viernes... ...en el Estadio Polimeni. Sí, realmente... ...es una velada de lujo, ¿no? ...para lo que es Argentina. Bueno, te agradezco, eh, pero... Claro, porque analicemos, o sea... ...esta pelea eh, de Marcos Conley... ...Lucas Matisse podría ser tranquilamente... ...un Luna par Rebeco de semifondista... Y bueno, tenemos a Claudio Tapia con Barbosa, o sea, tres peleas de alto nivel. Sí, por supuesto. Nosotros teníamos desde hace desde hace este, tres meses programada esta velada acá. Eh, de hecho, que cuando venimos a promocionar, eh, su representante nos ofreció la posibilidad de que pelee Rebeco, y bueno, y así lo hicimos, ¿no? Eh, hemos contratado a Rebeco por una pelea, en la cual... Eh, nuestro compromiso comienzo, comenzó hace 20 días y termina el día 22 a las 10 de la mañana por ahora. Ah, o sea, sí. eh, vos tenés el, el tema porque él quedó, bueno, sabemos del conflicto con Osvaldo Rivero, que le mandó una carta de documento, pero bueno, el, el abogado de él eh, admitió a la prensa que no había problema pa, para combatir y que no iba a tener problema tampoco porque no le iban a quitar el título, ¿no? Claro, el abogado, el señor Agustín Friguli, es su representante él tiene un contrato firmado con él, él presentó ante nuestra empresa los papeles pertinentes, por lo consiguiente nosotros hicimos un contrato por una pelea. A mí me parece que a cualquier promotor le encanta promocionar en una velada a Juan Carlos Rebeco, ¿no es cierto? Como le me gustaría promocionar en una velada al a, a chino, como me gustaría promocionar en una velada a cualquier peleador, ¿no es cierto? Como cualquier promotor le gustaría promocionar a Lucas Matisse. Eh, eso yo nosotros tenemos una empresa de boceo somos promosores de boxeo este es nuestro negocio central vivimos de esto y no veo por qué no podamos trabajar con un peleador en el cual su representante nos, nos firma el contrato de una pelea no no no, no veo ningún motivo para que no pueda hacerlo hola Mario Mingo, Mingo ¿cómo te va, un gusto Mingo. saludarte hermano momento, acabo no. de llegar, escuchame una cosa eh, pero se rumoreaba de que la AMB le podía pedir, dejar sin el título si él no peleaba bajo la órdenes de Rivero. ¿Cómo es el tema? No sé nada, Mingo, de ese tema yo. No tengo nada de conocimiento. Eso se lo tenés que preguntar este a, a su representante, ¿no es cierto? Yo no no sí. no yo lo único que estoy haciendo es promocionar a, a Rebeca en una promoción de Aranobó en Mendoza, donde tenemos una fecha de hace tres meses Y teníamos alquilado otro estadio, por supuesto, en el cual después hubo un accidente en el estadio, entró en remodelación posterior a eso y no nos tuvimos que cambiar de estadio, porque este, esta pelea primitivamente era en el auditorio Bustelo. Claro. Así que por lo consiguiente, ¿no es cierto?, estamos este, trabajando para el viernes. Bueno, bueno. El sábado Dios dirá qué pasará. Bueno, porque yo sé que está llegando Rivero desde Panamá a la madrugada. Así que bueno, seguramente le hará alguna noticia de lo que habrá pasado allá. Está bien, y bueno, Rivero eh, es su, su representante, o era su representante, sí. así que no, no, no sé cómo es la cosa. Yo lo único que hago es que um, Cotón eh, contratarlo por una pelea y eso es lo que estamos haciendo. Y bueno, y, bueno, y yendo a la pelea de fondo, eh, una carta brava a la que se juega Lucas, ¿no? A mí me parece que es una pelea muy, muy interesante. Es una pelea de pronóstico reservado. Nosotros consideramos que Lucas está para pelear con ese rival eh, y consideramos que está para campeonar. Eh, creemos que lo que pasó con Jack Judas fue llena, llanamente un, un robo. Por lo consiguiente, bueno, este, estamos en condiciones de presentar nuevamente a nuestro peleador para que lo vea toda la, la afición, en este caso Mendocina, por HBO Plus toda Latinoamérica, y bueno, y mostrar en Estados Unidos, con un rival de primerísimo nivel, de que Lucas Matisse está para esto y mucho más, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer. Eh, Vos sabés que en, en la semana en Estados Unidos, eh, la gente de Golden Boy rum rumoreó que le estaban buscando rival a Mirkan, y entre esos nombres apareció el de Lucas, para el 16 de abril. Está bien, yo no estoy al tanto de eso, pero sí digo es que después de esta pelea, ¿no es cierto?, Luca merece una chance mundialista o una pelea grande. Eh, así lo se lo he dicho a, a Richard Sheffer, a Oscar, y también se lo dije a eric Gómez, y ellos están claros de que eh, la cosa va a ser así. Ellos están llegando en el día de mañana, David Ictovic y Raúl Jaime a la Argentina, así que considero que tendrán alguna noticia y nos sentaremos a conversar. Pero primero tiene que pasar esta pelea que bien dura es todos ustedes lo vieron a, a, a de Marcus Corloy pelear en el Luna Par con, con el chino Maidana y creemos que bueno que la pelea es muy dura para como fue para el chino va a ser también para Luca ¿no? Muy veremos bien. qué pasa, yo creo que Luca está para eso y mucho más y ojalá no me equivoque ojalá que le levanten la mano el día viernes Eh, ¿por, ¿Por qué se debió? Porque en su momento se habló que le, le, podría la pelea haber ido a Estados Unidos. Bueno, eh, yo sé que Lucas quedó muy contento con la gente de Sergio Maravilla Martínez. Eh, ¿Por qué no se dio en esta ocasión el hecho de la preparación allá en California? No, no, no. Él Decidió él conmigo y con su equipo trabajar acá. No por nada, sino porque decidimos trabajar acá en Argentina. Estaban el 31 de, de enero de por medio, el 24 también para su preparación. Recordad que el año pasado... Lucas estuvo en el Pirbea en todas las fiestas con su técnico y su preparador físico, por lo consiguiente en esta oportunidad se ha acá. Pero él está muy bien, ha entrenado perfectamente bien, ha hecho un trabajo a conciencia, está a 10 puntos, por lo consiguiente consideramos que vamos a tener una muy buena pelea y que nunca va a salir agioso de este compromiso, es lo que yo pienso, no sé espero no equivocarme eh, eh, nos dijeron fuentes cercanas que Lucas puede estar en Estados Unidos el próximo fin de semana o, o no es cierto eh, nosotros todavía no, no hemos decidido ir voy a estar esperando que venga claro. que venga este David mañana con Raúl y de ahí hablaremos un par de cosas que tenemos que hablar Y es muy probable que también podamos viajar. Claro, porque se hablaba que podría estar en la pelea de Alexander con Bradley, bueno, también para, para mostrarlo, y seguramente, eh, ya que él va a salir en Telefutura en Estados Unidos, lo se verá de ella, va a ser una, una pelea importante de ganar a de DeMarcus Colley y estar ahí en lista de espera para esas grandes peleas. ¿no? Y nosotros hablamos con Paco eh, la semana pasada, Paco recomendó, y yo acepté gustoso de hacer el título intercontinental de la Organización Mundial de Boxeo, el día viernes, con todo lo que eso significa, y bueno y de ahí en más, eh, esperar el resultado de Timothy Braille y, y Anderson, ¿no? Así eh, que sí, de buena Alexander. viendo todas las posibilidades pero bueno, es una vez que, que avancemos y que estén dadas las casas y que Lucas pueda pasar ayudoso este compromiso de viernes vuelvo a repetir que es muy difícil Este, lo hablaremos con, con la gente de Golden Boy y veremos cuáles son los caminos a tomar ¿no? eh, Mario, y haciendo futurología eh, más allá que bueno nosotros eh, confiamos mucho en Lucas eh, en un momento en Las Vegas se habló de una pelea Maidana-Matice ¿eso es real o, o fue un comentario de pasillo? No, no a, mí, a mí nunca me llegó la versión este, aparte yo soy un convencido, yo tengo una excelente relación con, con Maidana y con toda la gente Eh, yo creo que tienen que ir por caminos separados, que los dos tienen la gran chance de ser campeones del mundo nuevamente y de tener en vez de uno, dos campeones en la Argentina, pero bueno, si el día de mañana están dadas las condiciones y los boxeadores ganan lo que tienen que ganar y el negocio cierra como tiene que cerrar, eh, bueno, la pelea a lo mejor se puede llegar a hacer. Yo no voy a poner obstáculos, pero me parece a mí que en este momento ambos peleadores tienen que ir por caminos diferentes, eso no tengo ninguna duda, estoy convencido de eso, y por lo consiguiente, es más, yo creo que Maidana tiene una chance más rápido que nosotros, con toda seguridad, está posicionado número uno en el ranking de la AMB, que bien ganado lo tiene, así que creo que que bueno que seguramente le van a dar una chance rápido. Eh, bueno, siguiendo con, con tus promociones, realmente viniste con todo, tanto enero, febrero vas a La Pampa con Mónica Costa En febrero va a pelear Mónica Costa, estamos definiendo un lugar. Estamos casi confirmados en La Pampa, todavía falta cerrar algunas cosas. Marzo 11 tenemos, yo considero que es una de las grandes peleas del año. Claro, ahí quería llegar yo. El Tigre-Saldivia con Sebastián Luján, ¿no es cierto? Este, en marzo 11. ¿Semifondo eh, Garay? ¿Cómo? ¿Semifondo Garay con Rogelio Rossi? Eh, no está confirmado el tema de, de Rossi, sí... Eh, como es, el Aray me llamó, me dijo que tenía ganas de hacer una pelea con nosotros, dije que sí, que no tenía ningún problema, eh, y bueno, como fecha tentativa pusimos el 11 de marzo. Mm. Eh, de ahí en más, también depende de él, ¿no? que esté bien entrenado, que dé, no le vamos a pedir que dé 79 kilos, pero que dé por lo menos 82, 83 kilos, es lo que se ha comprometido, y de ahí en más, bueno, quiero, también quiero que quede claro que que vamos a trabajar como, como corresponde y que cualquier voceador de la República Argentina que tenga ganas de pelear con nosotros lo pueda hacer sin ningún tipo de problema y sin sin y sin firmar ningún contrato promocional lo único que tiene que hacer es cumplir con su palabra firmar el contrato de la pelea y pelear y el día posterior hacer lo que tenga ganas eh, Mario, con respecto a Chiquito Rossi realmente ha, ha crecido mucho y bueno, posiblemente este año o el que viene pueda estar en alguna chance a nivel internacional Estamos trabajando en eso, o sea, eh, pasó la prueba de fuego el viernes próximo pasado, cuando lo noqueó a Crenn, que para mí era un rival tremendamente difícil, y bueno, ahora en principio va a pelear el, el 8 de abril eh, o el, el, primero, el segundo viernes de mayo. Estamos trabajando en eso, veremos qué es lo que vamos a hacer y si por supuesto que queremos que haga una pelea eh, principalmente en Europa, ¿no? En la primera, y posterior a eso ir trabajándolo porque es una categoría muy dura, 90 kilos. Eh, nosotros sabemos que Rossi ha crecido muchísimo, también sabemos que es un museo que tra hay que seguir trabajando, así que me parece que la ideal sería hacer una pelea en Europa primero, para antes de desembarcar en los Estados Unidos, este, a ver cómo le van a Europa primero, ¿no? Es un poco la idea que tengo. Muy bien. Eh, te queremos, eh, quizás el tema más espinoso, mucha gente nos pregunta sobre Jorge Rodrigo Laguena Barrio, eh, ¿Va a combatir aquí en Argentina? ¿Tiene contacto con él o, o se enfrió todo? No, no, por supuesto. Barrio pertenece a nosotros. Eh, no es un, un tema espinoso, al contrario. Eh, Barrio es mi amigo, hace un, casi 11 años que estamos juntos. Eh, yo creo que tiene muchísimo más para ver en el Museo argentino. Eh, en este momento está, está entrenando, a media máquina, pero está entrenando. Y yo tengo fecha de 8 de abril para él, así que veremos. Eh, me voy a reunir el 25 con él, en vamos a comer un, un asado como lo hacemos siempre en su casa y ahí hablaremos y, y le daremos todas las cosas, los pasos a seguir. Barrio es barrio, muchachos, él puede lo que casi ninguno puede hacer, así que yo tengo una fe terrible y yo sé que barrio como la de Fénix, que va a volver a, hacer, va a estar en los primeros planos y no se sorprenda si puede llegar a pelear. Eh, por una por una corona económica no no, no, no, no no, no, no se no sorprendan con nada bueno, bueno, yo creo que fue muy muy gratificante todo muy bueno Mario, siempre cuando le pedimos hablar, eh, es un libro abierto te queremos agradecer Mario estos minutos que nos diste eh, fue muy instructivo para la gente para los oyentes, para todos nosotros y te deseamos toda la suerte del mundo en esta gran empresa que tenés en estos boceadores yo estoy absolutamente seguro de que Este chico, Matisse, va a coronar con un gran triunfo la velada del viernes. Pero bueno, agradecerte por todo. Gracias, Mingo. Te mando un abrazo. Gracias, muchachos. Y bueno, estamos a disposición. Muchísimas gracias por difundir el boxeo. Les mando un abrazo.